En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si alguien alguien a quien se considera con autoridad se manifiesta a favor de algo, ¿ese algo tiene más valor? Sí y no. Esto lo digo porque un señor llamado Brian Joseph Son, que fue premio Nobel de Física, ha dicho, y lo ha argumentado muy bien, que los fenómenos paranormales relacionados con el poder de la mente son auténticos. A él le pasa lo mismo que a cualquier científico con información. No duda de estos fenómenos. Solo la maldad o la mala información o una serie de mentales o ganas de llamar atención o hacerse el guay puede hacer dudar a un científico de estos sucesos no es que lo que diga este científico sea más o menos importante pero este científico ha demostrado que reconocer la verdad no da vergüenza os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter podéis participar a hacer preguntas Almodía Rosavientos Almohadilla Rosavientos Y es que esto es el Arrosa a los Vientos, esto es Onda Cero, comienza el programa que nos llevará hasta las 4 de la madrugada. Saludos en de Bruno Carriñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Con Miguel el Jurado... Y Sergio Monforte, la parte técnica con Silvia Casasola en la condición, con Javier Sevillano en redacción y producción, y los contenidos para esta noche que son los siguientes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. final se acerca el fin del mundo acecha por fin esto se acaba antes y lo digo porque es una de las noticias que vamos a tratar esta noche el juicio final el juicio final el apocalipsis se acerca mi ya ...lo vamos a recibir con tambores, con pues, bombos, con fogos sí. artificiales... Eh. ...lo vamos a recibir como se merece a la vas, ...que vas a tener traumas ...sí, okay. porque va, porque eh, vamos a ver ...el juicio final para a tenerlo... ...la Ferté, ¿qué va a pasar sin sino si ...igual que Miguel tiene su trauma con Charlize Theron, ...tú con la Ferté no puedes seguir así... ...por eso que es el fin del mundo... ...porque no ha habido un encuentro... ...necesitas tu encuentro... ...mira, mira lo que te dice... esta noche tertulia vamos a tener Tertulia debate muchas otras cosas Tertulia con Manuel Carbell con Juanjo Sánchez Doro con Josep Guijarro que nos contarán también que los tiempos han cambiado están cambiando ya existen existían los hologramas pero fíjense se han cambiado que el holograma el primer holograma se ha creado ya se ha quedado ya Nos hablarán también de las nuevas técnicas para modificar el clima y de una nueva máquina para conseguir lo que nadie ha conseguido pero que parece que va a ser realidad Viajar en el tiempo También os vamos a hablar, sí, de una isla fantasma una ciudad a fantasma En una isla, una historia verdaderamente llamativa. Ha aparecido esa isla fantasma. Vamos a contar algo más sobre ellos. Muchas cosas, muchas otras noticias, además hablaremos en el pasado con Laura Falcolara de Viajes Astrales y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presentará a las pioneras de la Fórmula 1 y las fronteras del futuro las vamos a atravesar con Javier Sevillano. esto es en La Rosa de los Vientos Almohadilla Rosa Vientos La 1 y 38 minutos, comenzamos La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa zona cero, existieron en el pasado los extraterrestres, los alienígenas, hay pruebas de su presencia, la Biblia, parece por ejemplo la Biblia, los Vedas, parecen contar casos, son relatos épicos que nos hacen pensar en eso y también construcciones fantásticas, estuvieron ellos, sean quienes sean ellos en el pasado en nuestro planeta... ¿Se fueron? ¿Nos dejaron algún legado? ¿Algún conocimiento? ¿Han vuelto? ¿No han vuelto? Vamos a debatir sobre este tema y lo vamos a hacer y vamos a preguntarle en primer lugar a Josep Gijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches y aprovecho Hola, para felicitaros el año porque la semana pasada, como sabéis, estaba yo de regreso de las Grecias. Qué pedazo viaje, qué pedazo de viaje. Pues la verdad que sí, lo pasamos magnífico. No hubieron extraterrestres, ya os lo digo. Pero, Oye, si... pero eh, los textos demuestran la existencia de alienígenas o de alguien de fuera. Porque algunos bueno, nos hacen pesar, ¿eh? Muchos uh, textos antiguos, lo que llamaríamos uh, libros sagrados, hacen o, o proporcionan cuanto menos detalles de la presencia en nuestro, en nuestro suelo, en la Tierra, eh, de entidades que hoy relacionaríamos con, con extraterrestres. Pero mm, más llamativo que esto está eh, que la propia NASA... ...y las universidades de Rochester... ...Pensilvania y también de Columbia... ...hayan eh, llegado a sostener... ...en un artículo que fue publicado... ...en, en agosto del año pasado... ...en The Astronomical Journal la posibilidad de que los seres extraterrestres hubieran visitado la Tierra en el pasado, e incluso llegaran a plantear que la Tierra era algo así como una especie de zoológico ¿no? para los extraterrestres, es decir, que vinieron aquí con el propósito de dotarnos de la inteligencia o la domesticación más asombrosa al género humano y que eh, paulatinamente habrían eh, ido visitándonos hasta eh, proporcionarnos la sabiduría pues para construir para hacer una revolución neolítica, domesticar los animales, entender el arte la fundición de los metales y en definitiva las bases que eh, soportan nuestra eh, civilización, por lo tanto no es que lo diga yo, es que lo dicen ya los eh, astrónomos eh, y los astrofísicos más, eh, más reputados y hace muy pocos días incluso un astronauta eh, Helen Sharman eh, que estuvo en 1991, ocho días en el Espacio eh, daba declaraciones a un, a un periódico digital, concretamente al Confidencial, eh, que muy probablemente los extraterrestres no solo existirían, por probabilidad sino que habrían llegado a la Tierra en un pasado remoto. por lo tanto, yo creo que el último que va a quedar en, en creer que esto es así es mi querido amigo eh, Juanjo Sánchez Oro. a quien ya presentamos eh, Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? hola, muy buenas Juanjo, eh, la Biblia, por ejemplo el, éxodo, el relato del Éxodo nos cuenta cómo había una columna de humo una columna de fuego que guiaba a los que estaban en el Éxodo ¿qué era esa columna? Pues, ¿Una metáfora? Eh, puede serlo, claro, ¿Ah, sí? sí, puede serlo, claro. Es que el, el problema que tenemos es que, que los extraterrestres es una palabra con significante, pero que no tiene un significado claro. Le podemos poner el significado que nos dé la gana. Podemos pensar que pueden ser... Todo, pueden ser como seremos nosotros dentro de cientos de años con una gran capacidad tecnológica y científica, si suponemos que las cosas van bien y, van bien y no nos destruimos antes, o podemos pensar que realmente son eh, absolutamente todopoderosos y tienen una capacidad para influir sobre cualquier cosa que, que se mueva o que piense entonces en la medida en que por ejemplo nosotros estamos descubriendo cómo influir en los demás antiguamente nosotros pensábamos que únicamente podíamos influir en otros pueblos, por ejemplo con, eh, o de manera violenta o a través de una serie de maestros instructores, que es un poco el modelo tradicional de los astronautas ancestrales donde, donde aparecen una especie de gurús o de guías que instruyen a esas comunidades y hacen que avancen mucho culturalmente pero pero, por ejemplo ahora nosotros estamos ya planteando unos escenarios en que el vamos a ser capaces de influir a distancia en otras mentes. ¿Y entonces cómo, cómo eso tú o, o sea, lo dejas eh, eh, a ver? lo de la Biblia es una metáfora y lo no, de los Vedas que... los Vimanas no, no, no los vedas lo, que, en los esos, lo que te estoy diciendo es que era, lo que te estoy que que la diciendo la es que no, no, lo no lo que te estoy diciendo es que si eso es así si sí. eso es así realmente los astronautas ancestrales eran bastante anticuados de, y, porque verdad, hoy en día verdad, hoy en día que estamos... que los Vedas los Vimanas de los Vedas son estaba, espectaculares estaba hablando yo no sí, le pases el turno y no y, solo eso todavía no he terminado de desarrollar bueno pues termina pero argumenta rápido porque si no claro pero es que no he terminado entonces te pongo una Ejemplo, nosotros hemos hablado aquí en ocasiones de John Nash, bien conocido, ¿no? Este premio Nobel de, de Economía, sí, claro. eh, Que él decía que parte de su conocimiento le venía de los extraterrestres. O otra figura que decía que su conocimiento le venían de los dioses, en concreto de una diosa hindú, era Ramanujan, el famoso matemático. Bueno, no sabemos, es decir, ¿cómo podemos demostrar que estas personas no han sido influidas por entidades extraterrestres y no han utilizado el procedimiento de un gurú con un maestro, instructor, que guía a los pueblos, si realmente tienen esa capacidad tecnológica que ahora empezamos a atisbar incluso para nuestra civilización, podrían haber actuado directamente con esos métodos más discretos sobre las civilizaciones del pasado. Luego entonces, en la medida en que nosotros vamos avanzando con el tiempo, nos estamos convirtiendo cada vez más poderosos y hay determinados procedimientos para influir en las comunidades que se están quedando bastante rancios. Entonces, dentro de unos años nos parecerá muy raro esto de tener que mandar a un gurú para condicionar a un pueblo... Bueno, ayer, por ejemplo, que estu estuvimos con, con Mario Fernández, y decía que eh, estamos tecnológicamente, digitalmente, muy, muy, muy avanzados, y que en cambio, y que en cambio nosotros, como raza, como especie vamos muy lentos y nos cuesta muchísimo entonces, no sé, si hacemos el paralelismo similar, podría parecer algo yo quisiera reconducir un poco esto, porque claro porque no eh... te ha gustado lo que te he dicho ¿no? no. Lo entiendo, lo entiendo. No, reconduce, no, reconduce no. llévalo a una zona de confort básicamente porque si todo fueran metáforas eh, admitiendo que fueran metáforas, me llama poderosamente la atención que las metáforas coincidan en uh, lugares que eh, ni en el tiempo ni en el espacio han podido coincidir Como civilización y ya es mucha suerte y a veces cuando las coincidencias son tantas hay que empezar a pensar que algo extraordinario ha sucedido. Me, me, a los hechos me remito. Una cosa es pensar por ejemplo que eh, Enki, ese dios que salió de las aguas primigenias en la civilización sumeria eh, y es el desarrollador de la humanidad pues pudiera tener su transunto en dioses mesopotamios, que estos después influyeran en los egipcios, que los egipcios pudieran eh, influir a los griegos, estamos, eh, eh, en digamos, eh, eh, digamos en, en localidades o localizaciones próximas y que son eh, abastecibles pues andando o, o, en, o en animal o con, un, o con un determinado medio de comunicación rudimentario. Y la otra cosa es cuando esos mismos mitos, ese enki de, eh, de las aguas primordiales, es exactamente al, al dios primigenio, eh, por ejemplo, en México, o a los dioses primigenios que nos eh, pintan en China, ¿Por qué tenemos que encerrar en esa misma metáfora ese, eh, ese mismo Dios, ese mismo eh, atributo? Cuando lo lógico sería pensar que cada uno lo hiciera de, de forma distinta. De Por todas ejemplo, formas, eh, Josep, has... antes he mencionado es que me parecen, me están pareciendo verdaderamente asombrosos los relatos eh, de los Vedas, los relatos sobre los Mismanas, sí. eh, eh, son relatos sí. eh, de la India, antiguos, eh, de hace varios miles de años y nos presentan auténticas naves eh. Bueno, el de los Vimanas eh, no es tan antiguo como parece. O sea, hay una reformulación bueno, a principios del siglo XIX a principios de, final del siglo XIX, principios del XX donde se supone que es un texto revelado, pero todo el mundo sabe que es una construcción que se hizo en ese momento y que estaba bastante inspirada por la tecnología de la época. Lo que pasa hombre, que el autor del texto le gustaba proyectarle y darle 4000 mucha años antes de Cristo, Juanjo No, no, pero yo estoy eh, hablando de los bimanas que vais a que se ve habitualmente por internet y que, que son muy parecidos a supuestas naves espaciales eso se crea y se sabe perfectamente que se crea a finales del siglo 19 principios del 20 otra cosa es lo que aparece en los relatos védicos que que puede ser una nave espacial sea puede de ser simplemente... de los dioses de carros del sol claro. de pájaros mecánicos sí. demonios o sea b, b, b, eh, es más hay estudiosos de los ambiente sí, también, eh, también tiene centauros y no significa que los centauros existan también tienes entonces decir hay una lo serie des de... pues, eso mismo y tal porque no se han encontrado pero te quiere decir que la capacidad del hombre para imaginar contemplación Eh, es igual, eh, lleva mucho tiempo funcionando, y eso no significa que todo lo que imagine exista, y también cuando tú me comentas que hay determinados paralelismos en diferentes uh -huh. rincones del mundo, uh -huh. es que el cerebro es igual en todas las partes, entonces el ser humano tiene el mismo cerebro en diferentes partes del mundo, y suele resolver a veces los mismos problemas con las mismas soluciones, entonces es posible que imagine de la misma manera, no siempre es así pero también puede ocurrir, entonces bueno, mm, bueno eh, pero, eh, mira, eso, eso, eso que puede explicar esa suicidio, es por ejemplo es muy hay, fácil hubo de varios, estudio, y es que ca tú pones en una habitación eh, de Onda Cero a Silvia, a Manuel, eh, y, y a Bruno, y, y, y que den a pensar sobre un determinado, y a ver si llegan a la misma metáfora, yo me puesto doble sobre Mira, sencillo Yo no, tienes, tienes que, no de inventores, de inventores que han inventado prácticamente lo mismo en diferentes lugares del mundo, por ejemplo la radio, hubo, tiene varios padres, o el teléfono tiene varios padres, que dos, estaban trabajando... Dos. Bueno, no, hay varios, eh, incluso más, y luego, es decir, que hay varias personas que se atribuyen el invento y que y que por distintas vías llegaron a la misma sí, pero, solución, pero tú sabes bueno. que el, el pensamiento creativo es creativo relativamente en el sentido de que es la acumulación de determinadas tendencias en una misma dirección y luego sale la mente brillante que las cohesiona y es capaz de dar una, una misma sí. uh, un sentido, ¿no?, a toda a todo aquel galimatías, y eso es lo que hace que uno eh, despunte en una rama científica o que sea un gran inventor. Pero aquí estamos perso hablando de personas que están completamente aisladas, que han... Que han um digamos eh, descrito las mismas cosas y encerradas en los mismos mitos aún no habiendo tenido ningún tipo de, de contacto eh, ni, ni, ni de alucinación, porque no estamos hablando tampoco de, de chamanes que se indujeran estados alterados de consciencia o que pudieran entrar en un plano o dimensión distinta en el que están viendo todos lo mismo no, no, aquí estamos hablando de, de, de civilizaciones que sin contacto alguno han tenido esa misma brillante idea de En fin, pero tienes cuentos eh, populares que están registrados en, en distintos casos, puntos del mundo, también sin contacto casos, nadie los atribuye hasta el final. y en algunos casos, y, y esta lo he vivido yo personalmente, eh, en, en Nicaragua hay una cueva que se llama la Cueva del Duende, cuya representación de los planetas conocidos para, para la, la civilización de allí era exactamente igual al que se llama como el astronauta de la Fresneda en, en Teruel y se le representa exactamente igual encerrando en una mano una serie de planetas encerrando en la otra mano otra serie de planetas del universo conocido hombre, a mí me llama mucho la atención mm -hmm. insisto, es ese mismo parecer salvo que haya habido alguien que les haya dictado mira, esto hay que representarlo así y es de primero de, de, de, del cole cósmico por así decirlo No, yo te digo, es que no, te, te quedas solamente con las coincidencias, pero por ejemplo las diferencias que puede haber entre los pueblos, ¿cómo las explicas? También hay un, un maestro instructor que les dice, ahora cada uno vais a diferir en estas cosas. Entonces, claro, no, tú te quedas... es que Tú das lo importancia es decir, a las coincidencias cuando, y ves una intencionalidad Uxmal, en ellas, pero las diferencias las consideras que es por azar. Es fruto no, por el azar no, no, y la creatividad no, no distinta. Azar. Vamos ¿no? a ver, si tú te vas a Oxmal, hay una representación zodiacal en la que no coincide ninguno de los uh, signos astrológicos, de los animales que les representaban, con los signos griegos, que es a los que estamos acostumbrados. Esto es lo normal. Es decir, la diferencia es lo normal cuando no ha habido una comunicación. Sin embargo, cuando eh, no ha existido esa comunicación y coincides, para mí es significativo, es un target eh, eh, que, que es una alarma, ¿no? que, que te está diciendo, eh, aquí hay algo. Y, sobre todo, cuando eh, los mismos cultos se han eh, establecido sobre los mismos aspectos rituales, que pueden ser las eh, serpientes, las vamos a encontrar diseminadas a lo largo y ancho de, de todo el eh, globo, La estructura piramidal en muchas de las civilizaciones que curiosamente han tenido una especie de correlato con estos seres divinos, mitad humanos... Y, y mitad el tejado de, de aguas también está en diferentes lugares del mundo, y las eh, casas que son redondas están en diferentes lugares del mundo, y no significa a, a que ver, sean Manuel, Manuel, Manuel Carvallal, muy buenas, ver, pero... que no te hemos saludado todavía. Muy buenas, que tal? Estoy aquí. Eh, hola. hola. Pon, pon orden en todo esto. Bueno, ¿por dónde empiezo? Eh, po, po, ¿Por pues dónde es, empezamos? Eh, a ver, muy, muy rápidamente. ¿Hubo extraterrestres en el uh, pasado, uh, sí no, o no? No, no, no hubo. No, entonces ahí te callas. Sí, van, a ser, van a ser los dos únicos <risa> que Hugo, no crean cuando holy, todo el mundo. Es, no, yo, es que, es todo, que... El mu todo el mundo tiene información, menos los que quieren llamar la atención. No, el yo, problema es que ha negado eh, que no existieran. Lo que Ay. digo es que es muy difícil saber eh, qué tipo de huella tienen y la huella que se está hablando aquí me parece que ha quedado ya bastante anticuada. Ya digo que me parece que es una versión de contactos. Bastismo extraterrestre bastante rancio. Ah, a ver, que Manuel quería hablar. Claro, si es que eh, buscamos, el que busca encuentra, dicen, ¿no? Y si buscas en la Biblia, o, o en el Corán, o en el Talmud, o en la Supanisad, o en el Vagabagita, o en cualquier libro sagrado, ovnis, los encuentras. Pero qué crees que son relatos periodísticos, crónicas periodísticas que te describen que Ezequiel tuvo un avistamiento ovni, que San Juan vio descender una ciudad circular del cielo, y ese es el error. Toda la Biblia, como todos los libros revelados, son colecciones de parábolas que tienen un mensaje. La Nueva Jerusalén, que se describe en el Apocalipsis, aparece no sé cuántas docenas de veces, los carros... Eh, o sea, todo eso está explicado dentro de la eségesis bíblica, se conoce perfectamente. Y lo mismo ocurre con otros relatos que se arrancan del contexto, se disfrazan tecnológicamente. ¿Os acordáis de la representación que hizo Erich Blumich de la visión de Ezequiel? que sí. era una nave de la leche y Muy tal. Cautero, más claro, o menos. eso era sí, la imaginación sí. de ese ingeniero de la NASA que no, cogió el las cuatro figuras de el relato bíblico Hombre, que nos yo invito, de Yo de invito a cualquier lector de la Biblia que se lea la visión de Ezequiel y la compare no, no, con no, no, el te dibujo. Pongo, te pongo otro ejemplo. Hay uno, tenía tenía cuatro cabezas, claro, pero, no, pero tú lo has dicho, ha Hay un no, ingeniero anterior, no, es que hay un ingeniero anterior a principios del siglo XX que también hizo una, una especie de nave a partir de la visión de Ezequiel y no se parece en nada a la que luego hizo el ingeniero de la NASA. Es que lo es, que cada uno uno ha dicho Bruno, es un helicóptero. Lo o como que quiere, los extraterrestres no, es llegaban desde otro planeta en helicóptero. Es que es absurdo, es como los aviones de Bogotá, o sea, no los es que venían en avión, o el avión de Sacara con forma de pájaro, no, no, los es que venían en avión, las pistas de Nazca. ¿Cuál es el problema con esta historia? Llevamos toda la vida vendiendo burras. O sea, nos han tomado el pelo de una manera cuando tienes un poco de tiempo vosotros acordáis. No, no estoy de acuerdo, ahora, Manuel. Yo, cuando Josep, tú te vas al Sáhara y estás viendo las, la, la gran capilla sixtina ah. de la prehistoria, en la que estás viendo eh, escenas de caza absolutamente tradicionales, donde todo es perfectamente interpretable. Y estás viendo unas piedras más allá otras en las que estás eh, viendo a mujeres eh, en fila eh, que se van metiendo dentro de una especie de, de, de círculo eh, ¿qué es eso? Una y, casa, que está una casa, sí, claro, pero si es una cuestión arriba, de cómo lo percibamos, no solo otra cosa, yo soy gallego, unos... Josep, yo soy gallego, estoy harto de ver petroglifos en Galicia, que son sí, exactamente iguales a los que hay en Canadá, a los que hay en Venezuela, los mismos ajedrezados, los mismos... Eh, cérvidos, los mismos sí. eh, antropomorfos. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? que iban los extraterrestres dando clases de pintura no, rural pero, por todo el mundo? No, de todas formas, Emanuel Josep, ahora mismo hay un 63% de nuestros oyentes que dicen que hubo alienígenas, hubo extraterrestres en el pasado en la Tierra. Hay un 63% de nuestros oyentes que están acertados en esta eh, cuestión. Eh, nos dice Lorena con Almadía Rosavientos. No <risa> Lorena nos dice con Almadía Rosa bien, entonces por desgracia aunque hubiese habido una antigua civilización no se va a admitir nunca yo que estudio historia veo el inmovilismo del mundillo ante las cosas nuevas que aparecen sí, señor. pues y todo nos... lo contrario sí, aquí no hacemos nada más que dar noticias de cómo el mundillo está, y, está y, revolucionando y la prehistoria y nos cuenta Carlos, más en la línea de lo que dice Manuel de lo que dice Josep no se puede subestimar al hombre antiguo y poner en entre los alianzas y los avances que lograron. Claro, pero si además, ¿por qué jugar las embargo, mismas embargo, paradojas? Oye, hay un 63,6% de nuestros oyentes claro, aceptaron. Porque no hay participado el en, el en el debate, debate sino la medida si se lo, distinto, Si hubieran ¿eh? hecho la encuesta en tiempos de Darwin, seguramente también ganaba que el hombre no venía del mono. Venga, venga. Eh, claro. Mira, eh, Seguramente eh, también lo podríamos, hubiera podríamos ganado. Podríamos hablar eso. también de los famosos cultos cargo, que, mm, verdad, que muestran muy claramente como la actitud de los hombres primitivos, eh, y no me gusta esa acepción, porque primitivos también somos nosotros eh, en según qué cosas, ¿no? Pero de los hombres eh, menos desarrollados, eh, digamos, relacionan, Pues al hombre blanco, con lo que son dioses, ¿por qué? Pues porque les dan ese cargo, porque les dan ese determinado beneficio y para conseguirlo siguen manteniendo las, las mismas eh, cosas que ellos veían hacer a esos pobladores eh, extraños ¿no? de, de, de Vanuatu y de otras islas del, del Pacífico. ¿Qué nos hace suponer que la pauta no fue exactamente la misma en el, en el pasado? Pues esa es, esa es una probabilidad... Pero porque eh, ver, no es que decir, no hay nada pintado. Escúchame, pero dí, dí, dí, si es que lo terminar, de los cargos, dejar... tú ves que tú vas a una isla, ves ves un avión claro. de hecho de paja y ves un avión. Sin embargo, tú en la Biblia o en la Supanisa ves no, lo que no quieras. No, pues entonces ¿de qué hablamos? Y además nosotros siempre del pasado, la Biblia, hemos cometido el error de una vez la Biblia no es un producto de historia humano. Sabemos que la corrupción no es un invento de ahora. Los cons... la, las religiones y los dioses han sido siempre pero, un instrumento pero la de control. Un poquito, ¿eh? no, pero, siempre... pero La, bueno, propa no estoy la propaganda, la no propaganda estoy ya está en alta mira. Hace 3.000 o 4.000 sea, que... años, a algún sinvergüenza se le ocurrió que la... no podían caer piedras del cielo, piedras de hielo, porque en el cielo no hay piedras, salvo que los dioses estuviesen enojados. Cuando se de repente el día se convertía en noche porque el sol se oscurecía, esos eran los dioses que estaban enojados. Cuando subían las aguas y arrasaban las plantaciones eran los dioses enojados y entonces me tienes que pagar a mí porque yo soy el intermediario con los dioses y yo voy a cuidar de que esto no se repita eh, y ahí nacieron, ahí nacieron una fase de la religión eh. ahora escuchamos eh, las noticias segundo a cero nos ponemos al tanto, después eh, tenemos tertura y tenemos otras muchas cosas en la rosa de los ventos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 Ya sabéis, con Almadía Rosaventos podéis participar en, ese, en esa encuesta que estamos haciendo. El 64% de nuestros oyentes dicen que sí, que hubo extraterrestres en la Tierra en épocas antiguas. El 35% dice que no. Con Almadía Rosaventos podéis participar. Vamos ya con la tertulia zona cero. Vamos a empezar con una gran noticia. El futuro se acerca, pero se acerca con el juicio final. Josep Hijarro. Qué va a buenas pasar? noches de nuevo. En efecto, aquí hemos asistido a unos cuantos Digo, uh... irónicamente, eh, con una buena noticia. Eh, bueno, es buena noticia según para quién, claro. pero en, en efecto aquí... Bueno, para eh... mí sí, <risa> es una broma. Eh, decía que aquí en, en La Rosa de los Vientos no hemos asistido en, a varios eh, fines del mundo que, ¿Ah, ¿sí? por desgracia para Bruno, por fortuna para los demás, pues eh, no han, no han cuajado. Pero la historia de los fines del mundo... Es que ya eh, no son como eran, ¿eh? Claro, imagínate, ah, desde el Papa Clemente que en el año 90 sí. dijo que se acababa el mundo hasta, hasta los del año 2000 han habido entremedio medio pues, San Elineo que lo profetizó sí. para el 500, San Gregorio para Pero, el 806. seis. medio no ha sido, ¿eh? ¿Eh? Entre no ha sido. No, entre medias no. Ah, vale, Incluso vale, hemos vale. sobrevivido a los, a los mayas. Y, eh, y te recuerdo Boris Christophe en el 88, Siragusa sí, en sí, el 88, sí, sí, Todo sí. Dios en el 2000, sí, otros sí, tantos sí. en el 2012. En el la profecía 99, maya, el los en el Si pero, sobrevivido pero, a George ya sobrevives a todo. <risa> pero yo no, no pretendo uh, hacerme eco de una nueva profecía para el 2020, ya os lo digo, sino de un estudio científico ojo, ¿eh? un estudio científico que eh, bueno, pone fin a la humanidad, no con una fecha concreta, sino a una duración específica. Y es que complementariamente... ...a una serie de datos que ahora voy a contar... ...se han uh, llevado a cabo más de 100.000 artículos científicos... ...sobre ecología, conservación, climatología... Eh, ...contaminación, el cambio climático, global, etcétera... ...que indican que eh, una civilización tecnológica... ...pues eh, tarde o temprano tiene que desaparecer. Eh, y todo esto viene a cuento... Porque en 1969, un, un hombre que se llamaba Richard Good, que era un graduado en matemáticas por la Universidad de Harvard, estaba paseando por el muro de, de Berlín, llegó al muro y mmm, se preguntó, esto, tarde o temprano, tiene que caer. Y le empezó a dar vueltas a, al coco, eh, pasando de eh, futurologías, para saber cuánto duraría el eh, telón de acero y eh, averiguó que para entonces cuando él estaba paseando el muro tenía ocho años de antigüedad y eh, teniendo en cuenta que ese era un momento más de su historia que no había pasado nada específico empezó a calcular eh, lo que llamó el argumento delta T que se basa en la probabilidad de la relación entre el tiempo que ya existe de un determinado acontecimiento, en este caso el muro de Berlín, y el tiempo de su duración total. Y dijo que lo más probable es que el muro de Berlín cayera en 1993. Bueno, quienes tengan memoria saben que cayó en 1989. Es decir, que dio de Rasky, ¿no? Gut eh, aplicó ese argumento a otras cosas, como por ejemplo, eh, cuántas, eh, cuántas eh, cuánto tiempo permanecería en cartel obras de teatro que se estaban representando en Broadway en ese momento y acertó en un 95% de sus previsiones. El caso es que eh, al al darse esa buena eh, predicción ...lo que hizo es... Um, ...emplear ese argumento del TATE... ...para su predicción más importante... ...y en un trabajo que además... ...fue publicado en la revista Nature... ...en 1993... ...y que decía... ...que los seres humanos... ...podrían desaparecer del mapa... ...pasados... ...cinco cien años... ...ojo... Eh, claro, en una escala en la que el hombre en la Tierra, pues, eh, puede estar alrededor de los trescientos, trescientos cincuenta mil años, pues cinco mil, cien años más, significa que llegar a la cota de la tecnología eh, era El, el punto de inflexión para que la humanidad terminara eh, extinguiéndose. Y en esa misma línea, otro estudio en 1983, llevado a cabo por un físico teórico eh, llamado Brandon Carter, de, de, de la, del CNRS, un, un laboratorio eh, francés, eh, propuso un argumento que se llama argumento del juicio final, en el que emplea el, uh, o, se va, o se basa en las mismas cosas uh, que God para uh, llevar un razonamiento matemático y calcular cuántos seres humanos nacerán más antes de que se extinga nuestra especie. Y llega a la probabilidad de un 95% sobre el número total de seres humanos que van a existir en el futuro va a ser, va a ser menor ...de 20 meses que el número total de seres humanos que ya han existido. Total, que llega a la conclusión de que a la humanidad le quedan 4.500 años... ...y estima ese nivel de probabilidad en un 90%. No sé si me seguís, pero el, el, el reloj de la marcha atrás está ya eh, eh, al 100%. Y eh, lo más probable es que eh, el ser humano de seguir en, en, su, en su avance tecnológico no teniendo en cuenta lo que ello supone de, de destrozo para la tierra suponga la propia extinción de la humanidad y la consecuencia de estas acciones todas las actuales desde la extinción de especies eh, hasta la deforestación etcétera pueden eh, ocasionar un cambio global consecuencia del ser humano en la tierra que sea def definitivamente el que ...acabe eh, con nuestra existencia encima de este planeta azul. 5.100, 4.500 con... años, según la estimación de estos dos científicos. Con Almadía vientos eh, un tipo alto nos dice que él no lo aceita esto del juicio final porque se ha forado. Bueno, Carvallal, <risa> <risa> Carvallal, antes mencionábamos unas declaraciones de un astronauta. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Ahora. Sí, sí, sí. Es muy, a mí me, me yo presto mucho atención cuando se, se producen declaraciones de este tipo, que no son las únicas, pero imaginaros que mmm, Pedro Duque, eh, que ahora es ministro, eh, pues dijese de repente, hiciese unas declaraciones, y dijese que sí, que él cree firmemente en los extraterrestres, está convencido de su existencia, y no solo eso, sino que cabe la posibilidad de que ahora estén aquí, pero no podamos verlos. Claro, que esto lo diga un astronauta, pues eh, no es lo mismo que si lo digo yo. Y esto es lo que ha ocurrido con el primer astronauta, digo el primer intencionadamente, que el primer astronauta de la historia astronautica británica, ¿no? que es una mujer, Helen Sharman, En 1991, ella, en su especialidad es doctora en ciencias químicas, y tuvo la posibilidad de realizar experimentos en la Estación Espacial Soviética Mir. Eh, y fue la primera, aunque normalmente se atribuye este mérito a Tim Peake porque fue el primer astronauta varón hasta en eso somos machistas la, primer, la primera persona, el primer ciudadano británico que salió al espacio fue precisamente esta mujer y hace unos días en una, en una entrevista hizo unas declaraciones que, se han, que han armado bastante revuelo cuando afirmó literalmente al diario Observer británico los extraterrestres existen No hay duda. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida. Eh, luego, añadió, es posible que sean muy distintos a nosotros, que no, tengan, eh, un, que no estén compuestos de carbono y nitrógeno, y es posible que estén aquí ahora y simplemente no podamos verlos. Sharman eh, no es la primera o el primer astronauta que hace unas declaraciones similares eh, en, torno a, en cuanto a, a su creencia en la posibilidad de que exista vida extraterrestre, sino que eh, ha habido otros muchos precedentes e incluso algunos han ido más allá al reconocer que habían avistado fenómenos aéreos extraños, ovnis, eh, durante misiones espaciales o... o o en otros momentos, no es la primera pero mm, repito que es muy interesante cada vez que se produce uno de estos testimonios porque Entonces, los astronautas... Manuel... Eh esta no es una vendehumos, ¿no? No, evidentemente esta no, no es una vendehumos. Lo digo porque antes en el debate, has insinu bueno, insinuado, ¿no? Has dicho al, al <risa> claramente Uy, que quienes apostaban por esto eran vendehumos. Pero eh, lo que eh, se dice en el debate no, no. es queda en el debate, eso las vegas. Ah, <risa> vale, pero, vale. unas cosas también? No, no, y lo sigo diciendo. Yo, yo sé porque tú sabes que a nosotros, a ver, nosotros ya tenemos una cierta edad. Y yo recuerdo que cuando comenzaban estos temas, claro, a mí cuando me hablaban de las pistas de Nazca, flipaba, decía, ya está, ahí está la prueba, las pistas de Nazca, la gran pirámide, pero cómo van a hacer los humanos la gran pirámide, eso si fueron los, los maíz de la isla de Pascua, y cómo van a hacer los pascuenses esos de las orejas, los maíz de la isla de Pascua, todo era extraterrestre, hasta que empiezas a viajar te vas a esos lugares e investigas por ti mismo sobre el terreno. Y Entonces, te das cuenta de que sí, de que los hicieron ellos, de que lo hicieron los pascuenses, de que las pistas claro. de Nazca no son claro. pistas. O sea, de que, aterrizaje. Que, pero, claro, evidentemente. Incluso, pero para eso no hace falta incluso, ir a, ojo, al Perú. Y, no, no, pero a lo que me refiero es que en eh, a lo largo de toda la historia casi anualmente hay picos de, de sorpresa para los aficionados a la ufología que nos parecen ya la respuesta definitiva. Jo, yo me acuerdo cuando fueron las, las aquella reunión, o sea, Imagínate, imagínate, Jack Ballet y, y Joseph Allen Hynek en las Naciones Unidas. O sea, claro. ya está, se va a reconocer ya públicamente. No, no, él, él ya luego yo, llegó yo Jimmy sé. Carter, Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, tío, que dice que vio un ovni que Hombre, tiene acceso a la G 51. Ya va, ahora sí es vamos a saber la verdad. Luego llegó Reagan, que siempre se le dice a de Gorbachev. Luego llegó Clinton, luego la Academia de Ciencias Británica. Y no pasa nada. Y siguen pasando los años. Ahora estamos con lo de la marina, todos flipados, con lo de la marina americana. Y no va a pasar nada. Es exactamente Escúchame. lo mismo que ha pasado siempre. Yo, yo, es, es, es muy interesante tu reflexión, porque es verdad que hay mucha gente que ha abandonado todos estos temas como consecuencia de una cierta frustración del eh, ya, ya, ya, ya, y es como un gatillazo, ¿no? Al claro. final no llega nunca el orgasmo. Bueno, pues eh, tienes razón, pero... Hay que ser sensatos. Vivimos en eh... un eterno coitus interruptus, Josep. Hay, hay que ser sensatos y es verdad que estamos asistiendo de nuevo después de muchísimos años y esto es muy importante, con una sociedad mucho más eh, documentada, con acceso a información mucho más escéptica gene, por lo general que eh, está viviendo eh, su, su, primera, eh, digamos, su primer baño de caramba. Pues puede que sí. ¿Cuánta gente en la calle a raíz de todas estas um, revelaciones, entre comillas, de la Marina, de Trump hablando de los uh, extraterrestres, de esta astronauta que ahora... Pero es muy importante porque todo esto lo que genera es un estado de opinión. Y si alguna vez aspiramos a conocer la verdad de lo que hay detrás de los OVNIs, de si hubo o no contactos extraterrestres en el pasado, la única forma que tendremos de conocerla es porque haya una masa crítica no, que, es que presione que lo suficiente hay que al establishment. Hay que no, no, perdóname, es, es importante que eh, se presione al establishment para que este apueste de eh, dinero, recursos, y no a nosotros, no, no, a, a investigadores reput reputados, Panel estudio, definitivamente... eh, informe Condon, eh, informe cometa, sí, si no, ya te, se han estás hecho. Estás hablando de los años 60, de los años 50, no, de los tío, años 70. Eh, eh, pero te estoy hablando del cometa, que es de hace cuatro días. Bueno, o pues sea, años. Y que eso bueno, evidencia, evidencia, evidencia la realidad del fenómeno ovni, no de las visitas extraterrestres. Vamos a dar ovni. alimento para los conspirativos, Juan José Sessoró. Vamos a hablar de la modificación del clima. Sí, no, no confundir con los chemtrails, yo siempre claro. hago esa diferencia, Por eso digo. pero es, es, yo creo que siempre hemos insistido aquí pero que la geoingeniería... Claro, sí, es sí, lo malo, sí, que seguramente claro. se van a confundir. Yo siempre trato de distinguir entre lo que es la geoingeniería, que es cierto que existe, con lo que es la conspiración un tanto delirante de los ¿no? que habla que nos están fumigando a través de... Esto lo planeta? dices el día en que Antena 3 ha emitido el Geostorm, ¿no? Ah, sí, justo, justo. Sí, sí ¿no? Y en el peliculón, yo mientras esperaba... Uh, entrar en la rosa de los vientos me está viendo aquí una, una alteración del clima pero brutal claro, a nivel sí. de escala global. Yo, yo acepto que lo que digo que ha habido experimentos y que se siguen haciendo experimentos de geoingeniería, pero no confundirlos con, con la fumigación que supuestamente se está haciendo a través de las líneas aéreas convencionales de las comerciales, que ya creo yo creo que ya digo que eso no tiene ningún no tiene ningún fundamento, ¿no? Y menos a escala planetaria, pero por mil razones entre ellas porque directamente lo que tú rociarías desde esa altura a través de esos vuelos no se sabe donde cae, o sea que bueno, eh, sí que se están haciendo eh, prácticas de experimentos de geoingeniería pero se hace a través de globos aerostáticos que realmente pueden controlar muy bien hacia dónde pueden ir esas, esas sustancias y también se han bueno, hecho intentos... y de avionetas negras. Y de avionetas, claro, me refiero a eso, también se han hecho intentos de, de diluir o de crear nubes, eso está claro, o sea, eso sí que, sí que existe, pero ya digo, el sistema este de fumigación eh, no sé, descontrolada que se hace a través de las líneas aéreas convencionales realmente es una conspiración más bien del miedo, ¿no? de fumigar miedo más que realmente fumigar sustancias y bueno, lo que viene al caso es que justamente el Instituto Tecnológico de Massachusetts el MIT, eh, acaba de publicar en, en lo que es su página web de noticias, un titular muy llamativo, que dice así 2020 podría convertirse en el primer gran año de la geoingeniería y es que parece que ya los Estados Unidos han decidido invertir una fuerte cantidad de dinero en investigar procedimientos para modificar la meteorología. En concreto ya se habla, se ha asignado una partida de 1,25 millones de euros que se van a distribuir en varias eh, iniciativas. Una de ellas pretende monitorizar las estratosfera, la es decir, ver un poco cómo se comportan esas capas altas de la atmósfera, pero luego también quieren ya intervenir en la acción del Sol sobre la atmósfera y eso conlleva inyectar material para influir en el clima. Claro, esto es un poco el propósito. Ya por lo menos hay una partida eh, destinada, a una partida de dinero importante. Pero luego parece que va a haber una, una serie de partidas económicas añadidas que están pendientes de presupuestar, pero esto parece que ya está concedido. Y claro, los, eh, los autores de, del MIT que han divulgado esta información, pues lejos de recogerla con cierta satisfacción, Todo lo contrario, ¿no? Eh, se alarman un poco y están poniendo un poco en guardia la ciencia para ver qué es lo que puede ocurrir con esto. Ya ha habido un proyecto de, de la Universidad de Harvard que ha utilizado globos aerostáticos para rociar determinadas sustancias en el aire. Y, bueno, el efecto que pretenden hacer es lo más parecido a lo que hemos comentado aquí en algunas ocasiones, que ocurre con la ceniza de un volcán cuando entra en erupción, genera una película de partículas en el aire que funciona como una especie de espejo que impide que la radiación solar llegue a la Tierra, por tanto ya estás haciendo que cambie la temperatura de la superficie del planeta. Esto es lo que se pretende hacer de manera artificial a través de, de, este, de, este, de esta manera de rociar sustancias en el aire que funcionen como, como una especie de espejo, y claro, no se sabe el impacto que puede tener, ni. porque claro en el, en el En la atmósfera no hay fronteras, entonces tú lo puedes hacer en un determinado sitio, pero no sabes hasta dónde puede llegar. Aquí hemos claro, comentado Claro, aquí comentamos eh, hace más unas semanas cuando estuvimos hablando de os acordáis ya de hablando del origen de la canción Noche de Paz, como una de las de las causas que que motivó esa canción fue el famoso año sin verano que se produjo en, en 1816, que, que el origen de ese año sin verano en Europa fue la erupción de un volcán en Indonesia y todas las partículas de, de erupción que, que, que quedaron en la atmósfera. ¿no? Por lo tanto, el efecto es un poco el mismo y ahora va a estar financiado. Claro, ¿qué es lo que, lo que reclaman estos investigadores? Pues que al parecer ahora mismo hay una moratoria firmada en la ONU Eh, ...para impedir que se haga la ingeniería... ...y esa moratoria entró justo en revisión... ...el año pasado, en 2019... Perdona, eh, ¿se supone o hay un poco de leyenda... ...no sé hasta qué punto es cierto... ¿Que China ha, ha hecho así también sus, sus pinitos con este tipo de, de cosas? No, aquí aquí en España y en China también. En China, por ejemplo, el caso más llamativo fue cuando las Olimpiadas, que ellos se encargaron de, por ejemplo, para el tema de la polución, para provocar nubes. Eso se ha, se ha utilizado. Aquí en España se ha hecho, ¿eh? Y se ha estudiado en áreas controladas. Pero, claro, y pero una también... cosa son esas, esos proyectos... Pero otra cosa son los centrales que decías eso claro. no, es que eso es totalmente distinto y no hay una conspiración para manipular el clima. No, no, no, eso no existe, no existe, salvo ¿Hay? en alguna etiología, casos, pero no existe. Hay no. casos que luego también utilizan, por ejemplo, eh, aquí en España la Guardia Civil se ha requisado en ocasiones a particulares cohetes claro, también que claro. es que se lanzan al, al aire para eh, provocar o bien generar nubes o disolver nubes también, para un poco gestionar el tema de la, de la sequía. Pero son cosas como muy concretas y Ha habido programas, por ejemplo, en Lérida, yo recuerdo, creo que también se hicieron algunos en León, programas hechos por el CSIC y además con equipos internacionales para trabajar precisamente con eso, con modificación de las nubes. Eso se ha hecho es, y existe. Por eso digo que es geoingeniería que está ahí, que es real y luego lo de China y en Israel también se ha hecho ¿no? pero aquí lo que estamos hablando es que parece que ya es crear, como digo, no es tanto trabajar sobre las nubes como mmm, cambiar un poco, actuar sobre el cambio climático, y claro, esto tiene una segunda consecuencia que también ha habido bastantes autores que, que lo han puesto en evidencia y es que, ¿qué es lo que parece que está haciendo Estados Unidos? En lugar de llegar a consensos internacionales como se ha visto en la última cumbre del cambio climático ¿no? para, para intentar prevenir y e impedir que, que haya emisiones de gases tóxicos a la atmósfera pues se trata de buscar que la ciencia encuentre un remedio uh -huh. Entonces, es decir, bueno tú lanza toda la polución que, cree, que quieras que luego nosotros sé, vamos a invertir en procedimientos Un inventito científicos para, para crearlo. eliminarlo entonces, muchos científicos dicen que bueno, que, que no que a ver si esto precisamente, la, la posibilidad de que se pueda modificar el clima, que no se sabe si se va a conseguir o no, es una especie como de zanahoria que se coloca ahí delante y mientras tanto, se deja que se contamine todo lo que se quiera, entonces llaman a la atención para que, que se creen unos protocolos y sobre todo, si hay investigación sea muy transparente y pueda ser muy controlada internacionalmente Muy internacionales son los percebes eh, gallegos, eh, pero ahora vamos a hablar de del hombre mejor. de los percebes. Sí, es una cosa curiosísima. Es un, un esqueleto que lo encontraron hace muchísimo tiempo, le llaman el enigma del esqueleto cubierto de Percebes, y bueno, pues en 2004 eh, le enterraron, la gente fue allí, pero es en un cementerio estatal de, de, de, de Texas, y no sabía muy bien eh, su identidad, eh, pues absolutamente ningún tipo de información, empezaron a llamarle bot, porque en realidad fue un barco el que encontraron, bajaron eh, pues eh, con los, los eh, buceadores a ver qué era lo que encontraba allí. Y bueno, pues tienen un relato histórico. El relato histórico es que en su momento, en el año 1684, pues hubo diferentes barcos franceses que los encomendaba el rey Luis XIV con la misión de crear allí unas colonias eh, en América. ...y entonces pues iban mandando... ...diferentes barcos... ...con tan mala palta... ...que según iba mandando... ...pues cuando no le pasaba a uno... ...le pasaba a otro... ...no llegaron a, a tener ese objetivo... ...ese proyecto de crear esa colonia... ...¿por qué? ...porque por ejemplo... El primero que, que envió, que, que tienen los datos, porque está históricamente el archivo, 300 hombres, varias mujeres. Bueno, el caso es que eh, no llegó a tocar eh, la zona porque la misión era hacer allí. En las colonias y estar un poco espiándonos o intentar robarnos nuestras minas de plata para hacerse con ellas. Bueno, pues eh, lo comento, el primer barco el Saint-François pues se eh, fue abordado por corsarios no llegó a América, el segundo el mobile pues eh, también encalló y quedó destruido, la tercera que era el Jolie, pues eh, la tripulación estuvo diezmada y emprendió eh, la vuelta <ríe> A, a Francia, y bueno eh, luego ya el último porque dice que dejó a Cavalier, que era el, el que se supone el capitán que llevaba el, el navío, pues que se quedaron ahí en una bahía tejana, eh, intentando ver cómo sobrevivían, y bueno, el caso es que al final el último barco, que era eh, la bel pues también eh, eh, pues se fue a pique ¿Y qué pasó con la Belle? La bel es donde está este esqueleto Bob El esqueleto del Percebe, de los Percebes, que están ahí anidando. Bueno, el asunto es que ahora, después de, de mucho estudio, lo que han conseguido es, a través de ADN, intentar averiguar quién es este señor, porque claro, no tienen ni idea porque resulta que le encontraron con un tazón de supuestamente la última comida, última cena o lo que fuera, y ese tazón tenía un nombre, un apellido, que es Barans. Y Barans resulta que es, eh, está eh, apellidos muchos eh, españoles afincados en Cataluña, que son Barans, en el País Vasco hay Barans, En Francia hay varans, o sea, que hay mucho varans. ¿Esto de españoles ha ficado, o sea, en Cataluña? <risa> ¿Te ha quedado, te ha gustado, sí, hoy, oye? Oye, ¿no? que, que estás insinuando. <risa> es que me ha hecho pensar. Es Madre que soy mía. políticamente muy incorrecta. Bueno, Yo sí, al no. único varán que conozco salió <risa> el Real Madrid y ese sí que bueno. Que además hoy tenemos un título más. Bueno, el... Las... Pero la habéis ganado en Arabia, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que no? Uy, que la habéis ganado Caro. Bueno, sigo. Ch, chicos, volvamos al tema. El asunto es que eh, Angie Amber, que es esta mujer que, que ha estado haciendo un estudio forense con la Universidad de New Haven, pues entonces lo que han intentado es a través del ADN averiguar. ¿Y qué es lo que han cogido? Pues han cogido muestras del, del esqueleto supuestamente, que se llamaba Barnes, pero que no tiene idea si realmente se llamaba así, y un Un trozo de un dedo, un peroné, no, un peroné, perdón, que estaba por allí por por el barco. Y lo han comparado. Es que si no era el dedo gordo, macho, sí. es un peroné. Bueno, el, el tema es que el peroné, los datos que han dado, es que es de un nativo americano. Pero el nativo americano no hay indicios de que hubiese. Entonces dice, hay un polizón. Es que esto está muy curioso, es una historia, es una película. Bueno, y entonces dicen, eh, había solamente un superviviente que volvió a Francia y escribió un libro y efectivamente había un, un nativo americano pero le mataron, con lo cual no estaba en el barco Y le mataron porque hubo un motín a bordo y mataron al capitán y al nativo Y entonces, ¿quién era este señor que perdió el peroné ahí en el barco? Pues ser otro nativo que había entrado en el barco a ver si rapiñaba algo cuando había naufragado. Esa es la conclusión no, que, han, que, han, que han sacado. Pero ¿qué es lo por, que hay realmente... <risa> sí. ¿Qué es lo que realmente han averiguado de nuestro esqueleto del Percebe? ¿Qué parejo que llega? Bueno, pues <risa> resulta que el esqueleto del Percebe lo que han averiguado realmente es que tenía los ojos marrones que tenía el cabello negro, que tenía también eh, eh, unos 60 de, de, de, de, altura, de altura y que tenía también, eh, a esperar que os lo digo, 40 años. Eso es lo que han conseguido averiguar. ¿Y qué es lo que quieren averiguar ahora? Pues lo que quieren es cotejar el ADN suyo con diferentes personas de apellido Baransh a ver si consiguen esa unión y al final le identifican porque hoy por hoy no tienen ni nombre ni apellido. Así que pues el hombre del Percebe está enterrado ahí en el cementerio, tan agustito, y bueno, pues ya veremos al final a qué conclusiones llegan. Jesucristo y Buda. ¿Ambos eran de otros mundos? Pues sí. Y ¿Cómo, que, ¿Cómo que sí? Si acabas y, de decir que no en el debate, ahora sí. Y en Cataluña, además. Pues esto es lo que lleva vendiéndonos desde hace más de medio siglo una histórica asociación de la que yo oí hablar por primera vez leyendo libros de ufología de los autores clásicos, que hablaban de ese periodo magnífico que fueron los mediados de los años 50, cuando comenzó a utilizarse el término platillo volante, entonces no se hablaba de ovnis, no, no existía la palabra ovni, todos hablaban de la, de la fiebre de los platillos volantes, y a partir de 1952 una serie de personas en Estados Unidos dieron un paso más allá, y comenzaron a, a hablar de que esos platillos volantes eran no solo eran naves extraterrestres, lógicamente, fíjate que seguimos diciendo lo mismo uh -huh. y ya ha llovido sino que ellos además estaban en contacto con los tripulantes de, esa, de esos platillos volantes y eran sus emisarios, pues lo mismo que se habían inventado que los dioses hemos, hemos la escuchado una respiración alienígena ahora mismo no pues sabemos sí, ¿eh? si era Joseph pero pues yo creo que no, es no, que ha sido vamos, una respiración no una respiración ¿eh? pero además profunda es el maestro cósmico que es como se denominaba Mira, eso qué es el maestro cósmico es como se denominaba el contacto extraterrestre que el doctor George King que fue uno de aquellos contemporáneos de Adansky, que comenzó a hablar de, de sus contactos con los extraterrestres eh, pues se refería a él, a su contacto él decía que realizando unas posturas de yoga, unas asanas de yoga, él había entrado en un estado alterado de conciencia, con lo cual había empezado a recibir a oír voces, igual que San Pablo en, en Damasco, pues uh -huh. está haciendo yoga. Y a partir de ahí montó una cosa que se llama la Sociedad Aetherius que esta semana me ha sorprendido descubrir ha en este artículo que sigue funcionando. Ah. Más de medio siglo después, 70 años después, siguen vendiendo la misma promesa. O sea de que, que... Tienen, te, tienen que tener financiación. Bueno, sí, sí, se financian, se financian, ellos, mismos, se financian sí. ellos mismamente. Pero es uno de los, de los episodios más paradójicos de la historia de la ufología Porque la sociedad Ethereus, a diferencia de, otros, de otras organizaciones de contacto, un poco más discretas, un poco más elegantes, no sé, los de Ethereus. Muy... Claro, es que los de Eterius eran muy. muy... Muy poco a... etéreos, poco terius. No, no, nada, nada etéreos, eran muy concretos. concretos. Y, y, y les gustaba, cualquiera que, que busque un poco en la historia de esta asociación, verá las procesiones que ellos organizaban en varias ciudades norteamericanas. En lugar de salir con el paso de la Virgen de Triana, pues ellos salían con la peana, con un enorme platillo volante, con unas galas vestidos como marcianos, o sea, mm disfrazado de extraterrestres el, normal. El, el el el arzobispo de esta, de este culto eh, George King Eh, realizaba sus homilías en las que mezclaba distintas religiones De hecho el símbolo de la Sociedad de Ethereus es el símbolo OM eh, Extraído del, del hinduismo eh, Pero él aparecía vestido como un cardenal Como si fuese... Eh, Vamos, un cantamañana porque... mezclándolo todo Bueno, eso es lo que... Mmm, sí, es lo que pienso yo, qué cojones no, que sí, pero, no, <risa> pero es, Hay miles de, de desde personas... Desde Europa les vemos así, pero en Estados Unidos... Sí, hay cosas... una secta considerada destructiva, ¿eh? Ojo. Sí, pero lo que quiero decir es que me alucina que setenta y tantos años después continúan existiendo, porque el doctor Kim falleció en 1997 y se ha ido renovando, ha habido hasta nueve presidentes de la asociación Aeterius, y esta semana volvían a aparecer en los medios de comunicación al hacer unas declaraciones, que tampoco son nada original Diciendo que tanto Jesús, como Moisés, Buda, Laosé, San Pedro, y, y le faltó decir el Papa Clemente, eran inteligencias que habían llegado de otros planetas, ese oh. viejo discurso de identificar un poco lo que estábamos haciendo hace unos minutos, mm. a los fundadores de las religiones, con extraterrestres que llegaron en platillo volante y que, lógicamente, no eran humanos normales. Muy, 70 muy, y muy poco originales. Años después, pero, pero Manuel, de lo, mismo, lo mismo ocurre con Siragusa. Mm. Evidentemente, sí, y con, sí, Cistopap, vivos, y, con Givani, y con y eh, con Billy Meyer y con tantos otros. Claro, claro, porque en el, en, yo creo que... Eh, co como muchos otros temas la ufología tiene muchísimas aristas Sí, pero esto y... no es ufología esto eh, por, es un... por eso déjame he déjame, dicho aristas porque una de esas aristas eh, que siempre hemos relacionado con la ufología cuando posiblemente tengan más relación con el espiritismo que con la ufología uh -huh. es el del contactismo y dentro del contactismo hay contactados a título individual que tienen sus experiencias y otros que eh, buscan eh, su respuesta de una forma eh, personal eh, envolcándose en, en, en cuerpo y alma en la búsqueda de, de esos seres hermanos Cosme, o de la pasta no estoy hablando de los líderes sino que estoy hablando de los interesados y a menudo <risas> Eh, yo, me, yo me he sorprendido muchas veces, eh, Manuel. El año pasado mismo, 800 personas en, uh, en el Congreso eh, Mundial de Ufología aquí en Barcelona, y puedes creerte que tenían más, uh, más a, afluencia aquellos que decían estar en contacto con. Uh, Mire, incluso hubo una marciana, que esto es, es demencial, una tía que se levanta y dice que es de Marte. <ríe> y Y tenía su capilla, tenía su gente. Por lo tanto... Bueno, ella podría eh, decir si la Tierra es plana o no, ¿no? ¿Cómo la ve ella desde Marte? A, a mí me importa un pepino lo que diga la marciana en sí. Lo que Obviamente, me parece que, que sí que tenemos que, que hacer pedagogía... No hay que dar mucho crédito a lo que diga. Eh, perdona, que, lo que, lo que me interesa... La, la, la ¿Y la pagaban a la marciana? La eh, no, no, no, no, no. La marciana salió de entre el público ah, y enseguida en vale. montó su capillita. Pero yo creo que tenemos que hacer una pedagogía... ...para explicar... ...pues que estos de la Eterio Society... ...como los de Nonciamos Soli... Eh, ...o la Fratelanza Cósmica... En su, ...en su época... ...como esta Marciana... ...como tantos otros contactados... ...no son ufología... ...son personas que tienen sus contactos... Eh, ...digamos, con lo invisible... ...a saber si es su cerebro... ...o si es eh, realmente digno de estudio... ...pues porque ha habido... ...algún otro factor externo que sea objetivable y pueda ser interesante, pero mmm, intentar hacer pedagogía y no mezclar las cosas, porque al fin y al cabo, si los mmm, pseudoescépticos eh, lograron eh, sus cotas de gran popularidad Hace 30 años atrás fue precisamente por la eh, por querer meter en el mismo saco a las churras y a las merinas, es decir, a los contactados y a los ufólogos. Hoy algunos forma... incluso meten en todas esas informaciones algo tan llamativo y tan científico como es esta máquina del tiempo, Juajo. <coughs> bueno. Me ha cortado. No, es que hay muchas noticias, muchas informaciones. Has aplicado la sangre hasta aquí. No, no, no, no te lo tomes personal. No, no, ya después de que me haya echado de España y que ahora, ahora ya no tengo nada más que decir. No, luego, luego que te invite a algo. Te voy a, te voy a dar una máquina del tiempo para que... Ah, claro, pues ya está, ¿ves? Ahora yo también lo oí el il, bien para ir atrás en el tiempo y volver a, al inicio del programa. Buenas noches. Saludos. Ay, qué malos. Bueno, pues a ver, resulta que una persona, un, un físico del que hemos hablado en alguna ocasión aquí en La Rosa de los Vientos, que es eh, Ron Mallet, que es un físico estadounidense y lleva varias décadas diseñando una máquina del tiempo, ha hecho unas declaraciones a la CNN justo esta semana, pues defendiendo su propuesta. Una propuesta que además es bastante polémica, pero que como digo, él tiene ahora 74 años, es profesor de, de física en la Universidad de Connecticut y lleva ya muchísimas décadas intentando llevar a la práctica este, este diseño. Diseño. Él se ha vuelto a reafirmar en que realmente existe la posibilidad de viajar en el tiempo y de que hay una manera alternativa de hacerlo fundamentándose en las leyes de, de Einstein, en la teoría de la relatividad pero utilizando también un camino un poco distinto Si está claro que Einstein ya de, descubrió que existe una relación entre el espacio y el tiempo y que son dos magnitudes interdependientes si tú eh, modificas eh, el espacio estás alterando el tiempo Y eso se ha demostrado, pues, por ejemplo, en, eh, a través de determinados experimentos que se han hecho con, con aviones en vuelo, con eh, astronautas orbitando y ver cómo realmente se produce un cambio digamos, de edad hasta cierto punto, ¿no? cómo se modifica el tiempo a través de, de relojes eh, ultrasensibles. Pues él va, él utiliza un sistema alternativo muy interesante, que ya digo, no solamente lo ha tratado de demostrar teóricamente, porque él ha creado una ecuación tratando de, de fundamentar matemáticamente esta posibilidad, ah, muy bien, muy bien. sino que además él ya desarrolló un, un cilindro, que es su máquina del tiempo particular. O es sea, su, su fluzo, es el flujo como el regreso al futuro. Claro, es, es una máquina del tiempo que no está pensada, no tiene, digamos, relojes, ni tiene puertas para que entre por ahí alguien y funcione como crononauta, porque es lo que pretende que viaje en el tiempo son partículas subatómicas, fotones y sería una especie de crear una suerte casi como de, tele, de telégrafo de, o de teléfono del tiempo para poder transmitir información eh, hacia el pasado. Eso te iba a decir, o sea, sería pasado, no futuro. Claro, es que ver, pasado. La máquina que él tiene, claro, la máquina solamente permite que puedas eh, transmitir información hacia el pasado y en el momento y hasta el momento en el que se haya creado esa máquina. Es decir, tiene que ser, siempre estamos hablando de que esa información viaje en el tiempo pero dentro del mismo entorno, del mismo disp dispositivo. Entonces, él lo que utiliza es un rayo láser él plantea eh, un poco el, el siguiente experimento, el tubo que él, el cilindro que él ha creado tiene muchos, muchos espejos y lo que hace es que él lanza un rayo, un rayo láser, y ese rayo láser va eh, rebotando en zig por los diferentes espejos y su planteamiento es un poco el siguiente, dicho así muy sintéticamente y tal como yo lo entiendo eh, que no sé si será muy correcto, ¿no? pero lo que él plantea es que dice, bueno, como yo eh, cuando estoy haciendo rebotar El, el rayo láser, lo que estoy haciendo, los fotones, la velocidad de la luz, yo hasta cierto punto estoy haciendo que esa luz vaya como más lenta. Esto es imposible porque no puede ir, un rayo de luz no puede ir más lento, es una velocidad, es una constante universal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si estoy ralentizando el rayo de luz, lo que estoy haciendo realmente es que estoy, eh, digamos, distorsionando el espacio y al modificar el espacio estoy modificando el tiempo. Por lo tanto, el Lo que plantea teóricamente es que con este rayo de luz conseguiría crear una especie de vórtice espaciotemporal sin modificar la gravedad, que es lo que se habla siempre de los vórtices espaciotemporales con estrellas masivas, con agujeros negros, etcétera, etcétera, sino que lo que plantea es que él, digamos que está mmm, retorciendo el viaje de, esta, de este rayo de luz y al retorcer ese viaje, y estrangula un poco el espacio y el tiempo. ¿Y cuántos años lleva con esto? Pues lleva desde, fíjate, él, curiosamente siendo un chaval, con 10 años cuando te, en el año 1955 se le murió su padre de un infarto y prácticamente en sus brazos entonces desde ese momento ya albergó la idea, o anidó ya un poco la idea de que él quería hacer una máquina en el tiempo para poder si, haber sido capaz de prevenir esa muerte de su padre él era, es, un, es, un, es un hombre de color, eh, nació en el Bronx su madre se quedó viuda y se dedicó a limpiar cristales, con dos creo que tenía dos hermanos, y entonces él, toda su obsesión fue hacerse físico y fue uno de los primeros físicos negros de Estados Unidos, se ingresó en el ejército para sacar dinero, luego de, de ahí fue a la universidad, y desde entonces ha estado monopolizando, bueno, o sea obsesionado con la idea de hacer esta máquina del tiempo ¿no? como digo, su fórmula ha sido discutida por otros colegas y no parece que todos estén muy de acuerdo en el planteamiento que él hace pero es un camino bastante original, que la ha puesto en práctica con este cilindro, y el siguiente paso sería si consigue mandar partículas en el tiempo la idea es eh, que esas partículas las mande cambiando su estado, por ejemplo, las partículas tienen una cosa que se llama el spin, que es una especie como de vamos a decir así como de rotación aunque no es exactamente eso, pero que puede mandar digamos como que rotando hacia la izquierda y hacia la derecha Esto no es exactamente así, ¿no? Pero para entendernos. La idea es que si él puede mandar las partículas de esta forma, es como si estuviera mandando un telegrama diciendo que está mandando ceros y uno, como un lenguaje binario, y él espera todas las mañanas que desde su máquina le lleguen partículas del futuro, claro, como si vienen codificadas y viniera ahí como una especie de telegrama del futuro diciéndole que efectivamente lo ha conseguido. Ese sería un poco su gran anhelo, bueno. Pero como digo, bueno. todavía no, no, lo, no lo ha logrado. No, ah, hay muchas bueno. dificultades técnicas que no ha, no ha resuelto. Re A que hablando de Stephen Hopkins, eh, sí. también eh, hizo aquella paradoja de la, mm. de la felicitación del cumpleaños para demostrar que no era posible viajar en el tiempo, puesto que se había mandado eh, ese mensaje de felicitación eh, con el propósito de que alguien lo leyera. En el, uh, en el uh, futuro y le pudiera venir a, uh, a felicitar. Bueno, de todas eh, formas, eh, Josep, aunque no sí. podamos viajar en el futuro, si lo pudiéramos hacer veríamos como la inteligencia artificial está al servicio de la arqueología. Sí, eh, hemos dado ya algunas noticias eh, relativas a la utilización, al empleo de la inteligencia artificial con eh, fines arqueológicos. Pero fíjate que la eh, iniciativa que ha puesto en marcha desde hace cuatro años el Museo Josefina Larco de Cox, que está administrado por la Universidad Pontificia Católica de Perú, pues eh, es muy muy curioso, porque ellos están eh, desarrollando un software ...de entrada para la conservación, preservación y restauración... ...y esto es lo más interesante de piezas de cerámica... ¿no? ...ellos utilizan una serie de escáneres de luz que son captadas por un par de cámaras y que permiten analizar la superficie del objeto estudiarlo para obtener toda la información geométrica y, y pictográfica y esta información es procesada a través de una computadora que eh, lleva un software de inteligencia artificial al que han llamado SimArc y realizan la reconstrucción a partir de un modelo tridimensional. Pero claro, esto es fácil si eh, tienes un jarrón al que solamente le falta, que te digo yo, un orificio. Pero lo que hace el ordenador es que, a partir de un fragmento muy pequeño y en base a los datos almacenados por el, uh, por el propio ordenador, consigue restaurar y, por lo tanto, uh, crear un modelo tridimensional Y, y en consecuencia estoy eh, elaborando cosas, ¿eh? Y, y en consecuencia imprimible a través de, eh, ¿cómo se llaman estas uh, impreso impresoras 3D, vamos? Y volver a hacer nacer ese objeto prácticamente como uh, si fuera nuevo, ¿no? El software identifica cuáles son los patrones del objeto, las estructuras base del objeto, de la parte de lo que no se tiene en base. ...a la parte que se tiene... ...y a partir de ahí es como... ...completar... ¿no? El, ...el puzzle sin... Eh, ...tener todo... ...esta gente... ...el equipo que está dirigido por el doctor... ...Iván Espiral Mendoza... Eh, ...prevé utilizar... ...este mismo... ...sistema... Pues ...para textiles, para restos óseos... ...o incluso para analizar fardos funerarios... ...el único condicionante que existe es que las condiciones de iluminación deben ser las adecuadas, deben ser siempre las mismas, que la superficie del objeto, por ejemplo, no pueda reflejar la luz de los propios escáneres, como puede ocurrir, por ejemplo, pues con objetos metálicos. Esto dificulta el hecho de que, por ejemplo, si se está haciendo una campaña de excavación en el exterior, pueda sacar el material afuera, porque las condiciones de luz serían muy muy distintas, pero están trabajando en eh, nuevas... Uh, eh un nuevo diseño para ver qué eh, cosas podrían hacer y aplicar esa eh, inteligencia artificial, insisto, para los trozos eh, de objetos, que a veces no sabemos qué pueden ser, inmediatamente el ordenador sería capaz de reconstruirlos e imprimirlos para tener nosotros una idea completa de lo que es. Y una idea completa de lo que es la vida en otros mundos, eh, parece que tiene que ver con esta Investigación Vida Extraterrestre. Hemos hablado mucho hoy uh -huh. de ese tema y seguimos haciéndolo. Pues ahora es con una persona muy importante porque se trata de, de Didier wow. Kerlitz. Bueno, él, le han puesto de director del telescopio Keops y bueno, pues él recibió el Nobel de Física porque fue la persona junto con otro compañero que descubrió el primer exoplaneta y ahora con este telescopio lo que quieren hacer es identificar pues esos exoplanetas pero de tal manera que eh, lo que ellos ahora mente, ahora mismo dividen en supertierras y mini, mini neptunos que dicen que son los dos tipos de exoplanetas que sabemos que que, o que, que ellos eh, tienen localizados y los tiene identificados así, pues ahora lo que quieren saber es, con este telescopio, el tamaño, la estructura, la masa, si consiguen saber la masa si es un mundo rocoso, si realmente eh, se refleja la luz, pues eso eh, delataría si es gaseoso, si es rocoso, si es rocoso identificar si son rocas eh, claras, si son rocas oscuras. Vamos, un tipo de información eh, muy exhaustiva que daría este telescopio Keops, pero sería eh, lo más próximo, porque... Ya está, tenemos te otro tipo de telescopio, pero ese telescopio es como que da información a más larga distancia y, en cambio, eh, Keops, que es el, el telescopio espacial Kepler, lo hace mm, a mucha mayor distancia de la Tierra, mientras que Keops lo hace más cercano Y va a hacer esos estudios de esos exoplanetas con datos más exhaustivos. Además van a tener colaboración con el telescopio James Wood y este lo que estudia es el espectro luminoso de la atmósfera, con lo cual también pues, irán recopilando cada vez más datos. ¿Qué es lo que dice eh, Didier? Pues dice algo muy importante. Dice que para saber si realmente hay vida en estos planetas tenemos que cambiar totalmente el concepto. Que una cosa es nuestro planeta, que es un poquito ya rarito y que tiene una química muy especial para que se haya generado vida, entonces que eh, se tiene que tomar eh, esa forma de buscar vida con unos conceptos y una mente totalmente abierta, de tal manera pues, que mmm, se tenga mmm, pues eso, eh, conocimientos de química, de biología, pero pensando que la química que se va a encontrar en ese planeta no tiene absolutamente nada que ver con la química que tenemos en nuestro planeta. O sea que no tenemos que buscar en ningún momento jamás eh, vida similar a la nuestra. O sea, que se tiene que hacer otro tipo de, de búsqueda, incluso dice que los nuevos exploradores, los nuevos buscadores, lo que tienen que hacer es que sean químicos y astrofísicos expertos para que realmente puedan buscar esa posibilidad de vida. O sea, que tenemos que cambiar el concepto total, totalmente dicen que por supuesto viajar a, esos, plan a esos, esos, esos planetas va a ser muy muy muy difícil que lo primero que se hará como mucho porque no sabemos que no tenemos la tecnología suficiente será el, a través de sondas robóticas como muchísimo y lo pone, lo pospone como muy pronto dentro de mil años dentro de mil años se podrá viajar ...a esos exoplanetas... Y, ...y bueno, lo que sí comenta... ...pues eso, que a través de los telescopios... ...cada vez eh, pues con una tecnología más potente... ...que se van a conocer mayores detalles... ...para tener ese conocimiento... ...pero vamos, que entre que... ...también comentamos hace eh, X tiempo que las estaciones espaciales y, y todos los organismos también querían enviar astronautas más especializados en muchísimas eh, materias, pues a la hora también de buscar esa posible vida extraterrestre, pues hay que hacerlo con un concepto totalmente diferente y hacer posible que sean químicos y astrofísicos. Y un concepto totalmente diferente sobre lo que eran los vikingos y nos lo da, y nos lo da esta piedra, Manuela. Sí, porque es un, una de las probablemente es la roca vikinga con caracteres rúnicos más famosa del mundo un pedrolón considerable de dos metros y medio de altura más un metro hundido en la tierra llena de inscripciones que eh, se conserva en una ciudad impronunciable de Suecia eh, Pronúnciala host, Lo intento, lo intento Ostergottland. ¿Cómo? Ostergottland. Pues tampoco es tan difícil. ¿no? A ver, ver quién tiene Oster narices Gotland. a decir el gentilicio. Ostergottlenses. plano, Oster no, pues, <risa> Oster sí. Bueno, pues esta, esta roca... Que, que se data en hace 800, en el año 800 después de Cristo. Durante mucho tiempo distintos investigadores suponían que era algún tipo de relato heroico pues, de estas cosas que hacían los vikingos, pero hace unos días acaba de publicar una nueva interpretación muy curiosa. No hemos inventado ni el cambio climático, por una lo visto. Vez, parece... oye, oye, es que son unas respiraciones muy profundas. Pues según esto yo no nada, eh. Sí, sí, Ay, yo sí yo, si lo oigo. ¿Se sí, está colando algo? Parece, a veces, Son fíjate, señal, parece el rumor del mar, que, ¿no? Parece o el o rumor del mar. O sea, los auriculares, eh, pero bueno. señales. Sí, sí, sí. Cuéntame lo que pues, okay, eh, investigadores de la Universidad de, de Uppsala sugieren que lo que relata esta, esta roca, la piedra rock, es un... Parecen olas. Es un... que parecen olas. sí. <risa> Me estáis rayando una ya. Se adapta a la noticia, se adapta a la noticia, ahora son vikingos solas. <risa> una catástrofe que habría que, que habrían sufrido eh esas poblaciones vikingas anteriormente y que expresaban en esos en textos, en esos caracteres únicos, su temor a un futuro cambio climático, a, una nueva, a un nuevo cataclismo de origen natural, una especie de maremoto, como es lo que estamos oyendo, ahí de fondo, y esa sería la reinterpretación sí, okay. de esta roca vikinga. Rápidamente, eh, Juan José Chazaro, rápidamente hablamos, eh, vamos en del pasado, otra vez al futuro, bueno, al futuro del presente. ...el mundo de los hologramas... <risa> ...bueno yo no sé si esto es el futuro... ...porque si es el futuro... ...estamos apañados... Eh, ...resulta que bueno... ...en 2017 hubo una compañía... ...que fabricó hologramas... ...hologramas de, de, de personajes... ...en este caso por ejemplo hubo, era el personaje de una cantante eh, nipona, y bueno a partir de esos hologramas de diferentes personajes también la empresa se dedicó a emitir certificados de matrimonio a sus clientes, para que la gente se pudiera casar con esos hologramas, por supuesto estos certificados de matrimonio no tienen ningún valor oficial, pero ya ha habido más de 3.700 personas que aceptaron esta propuesta y en concreto hay el caso de un japonés que se hizo muy famoso, que además aquí el lo comentamos en su momento, en el año 2018 que se convirtió en el primer hombre en contraer matrimonio con este holograma. Eh, Aki Hijo se llama. Aki <risa> <¿Qué> Carajillo. <risa> se, casó, se casó en Tokio y su esposa era un holograma, que es una famosa cantante virtual, que se llama Hasune Miku. Claro, pero y la ceremonia, la ceremonia estaba. Sí, sí, sí, estaba representada por un muñeco. Claro, lo curioso es que no fue la familia de él y tampoco por supuesto la de ella porque claro no tenía, no tenía familia y ahora lo, el problema que tiene es que está el hombre muy, pasándolo muy mal porque teme que se quede viudo porque van a actualizar el software del holograma ahí va ahí lo dejo y entonces la mujer ya va a ser no será vale, la misma será claro toda la memoria que tenía se, se puede escuchamos las noticias la información en Onda Cero llega ya mismo y después continuamos un poquito más en la de Zona Cero y con muchas otras cosas en la última hora de nuestro programa En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la última hora del programa, una última hora en la que vamos a tener eh, Fronteras en del Futuro, Mujeres eh, con Historia, vamos a hablaros también del futuro, la, la inteligencia artificial, las principales aplicaciones y vamos a tener también dentro de unos instantes ecos eh, del... Pasado con Laura Falcolara, pero antes, ahí comentamos muy rápidamente... Eh, ...Josep y Quijarro, muy rápidamente... ...el último descubrimiento que se ha hecho sobre uno de los misterios clásicos... ...Los manuscritos del mar muerto... Pues en efecto, parece que los manuscritos del Mar Muerto siguen dando noticias, y en concreto, este nuevo estudio ha revelado detalles acerca del pergamino del templo, que es el rollo más largo de los manuscritos del Mar Muerto que fueron descubiertos a mediados del siglo XX. Pues bien, los investigadores han encontrado una variedad de, de, de, de textos dentro de este pergamino de 8 metros de largo, que les ha llamado la atención, por la excepcionalidad, delgadez ...y brillante color marfil. Según el estudio, el rollo tiene una estructura en capas... Eh, ...consistente en un material a base de colágenos... ...y otra capa inorgánica, atípica, de sulfatos... ...y otros minerales descubiertos recientemente en un análisis químico. Los estudios, el, o sea, los autores del estudio... ...apuntan a que hay una tecnología de fabricación antigua única... ...y que este pergamino fue modificado mediante... ...la adicción de una capa inorgánica... ...como la superficie eh, para la escritura. Las conclusiones de la investigación resuelven un misterio... ...que durante años nadie pudo explicar... ...de por qué el documento es tan diferente a los otros... ...y a pesar de ser encontrado en el mismo lugar... ...este sobrevivió en mejores condiciones. Además de la comprensión de los minerales utilizados... gran importancia el desarrollo de métodos de conservación... ...adecuados para la preservación de estos valiosos documentos históricos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero que ha finalizado con uno de los misterios eh, clásicos, Los Manuscritos del Mar Muerto. Con eh, Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal y con Giuseppe Enquijarro. Gracias, gracias. Gracias. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.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 Y a mujeres hay como historia el relato de Silvia Casasola que nos presenta a las pioneras de la Fórmula 1. Mujeres con historia. Muy poco sabemos de la nueva Fórmula 1 femenina que se puso en marcha por primera vez en 2019. Ese año participaron tres españolas. Carmen Boyce, Carmen Jordá y Marta García. Si bien, la que se alzó con el premio fue la británica Jamie Chadwick con Williams. Pero otras corredoras de alta velocidad, como la colombiana Tatiana Calderón, están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ella es de las clásicas. A ella le gusta competir en igual de condiciones con los hombres. Vamos, que no quiere que haya una fórmula, 1 solo femenina. Pese a que Tatiana no lo tuvo nada fácil. Sí, al principio. Es que siempre, por ejemplo, desde, desde que competí en karts aquí en Colombia, eh, a veces iba ganando y me sacaban de la pista o... Si sí, me, me cerraban y yo tenía que darles el paso Hasta que un, un mecánico una vez me dijo No, pues mira, tú... Vas a ir a, a sacar a todos, eh, no importa eh, dónde terminemos, pero tienes que hacerte respetar y, y pues me tocó así, a veces estrellarse para ganarse ese respeto, pero pero una vez que, que empiezas a mostrarles con resultados y, y en la pista que, que no te asustas, pues te empiezan a respetar más, pero, pero todo eso lleva mucho tiempo y, y a veces carreras malas. En la actualidad Tatiana aprueba los prototipos de Alfa Romeo Suber y tiene como referencia a la madrileña María de Villota. Tanto es así que en cada prueba lleva el logo de la estrella roja que identifica a María como homenaje constante de ella. Luego, si nos da tiempo, hablaremos de la lucha que mantuvo María y su terrible accidente y también las fatales consecuencias. Pero si ahora las mujeres lo tienen complicadísimo para competir en igualdad de condiciones, imaginaros cómo lo tendrían Las pioneras. Esta es la historia de uno de nosotros para ello nos tenemos que desplazar a Italia y recordar a María Teresa de Filippis. ella fue la primera en la historia del automovilismo en manejar un monoplaza de la Fórmula 1 lo hizo cuando tenía 22 años debutando en 1958 en Mónaco una Todo comenzó con una discusión con sus hermanos. Estos la retaron a que demostrara su habilidad al volante. Y de ese modo, Teresa se inscribió en una carrera en Nápoles, su ciudad natal, conduciendo un Fiat 500 y le gustó tanto pisar el acelerador que lo convirtió en su modus vivendi. Después vendrían muchas carreras más en la fórmula Monza y en F3, pero también varios accidentes. Su atrevimiento dejó a los organizadores sin oposición, pues no existían normas que prohibieran en esos tiempos a las mujeres participar, porque, claro, ellos ni se lo planteaban. El problema surgió cuando intentó participar, cuando intentó estar ahí corriendo en la categoría reina, la fórmula 1. En 1958, pues quiso inscribirse en el premio de Francia y ella pues quería competir con el pentacampeón Juan Manuel Fangio, pero resulta que el director de la prueba se lo impidió y lo hizo de muy malas maneras, afirmando. El único casco que una mujer debe llevar es el de la peluquería. María Teresa Filippis, pues no, se quedó quieta, y se inscribió entonces ese mismo año en el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de Bélgica, donde logró su mejor resultado, quedando décima con su Maserati 250, y de ese modo, se convirtió en la primera fémina en competir en la Fórmula 1, si bien abandonó la competición el año siguiente cuando su amigo y piloto Jean Berra construyó un auto como, con un motor de Porsche y lo hizo a la medida de ella pero resulta que María Teresa no se, no se calificó así que pues ella no lograba competir en la carrera de Abus en Berlín y le cedió el puesto a su amigo Jean ¿qué fue lo que pasó? pues el fatal destino quiso que Jan sufriera un accidente mortal durante la carrera y Teresa quedó tan destrozada que no consintió competir nunca más. <música> Aún así estuvo ligada al mundo del automovilismo cuando en 1979 se unió al Club Internacional de Antiguos Pilotos de Fórmula 1 club del que fue además vicepresidenta en 1997 y posteriormente presidenta de honor Filippis fallecería a la longeva edad de 89 años y parecía que nadie iba a tomar el relevo de la italiana hasta que otra compatriota se atrevió corré, tú estás sufriendo Tuvieron que pasar 16 años para que María Gracia Lombardi, conocida como Lella Lombardi, tomara el testigo y se convirtiera en una auténtica leyenda, tanto que hasta el día de hoy nadie ha logrado superarla. La Lombardi nació en la región piamontesa de Fugarolo Y su familia no guardaba ninguna relación con el mundo del automóvil De hecho, su padre era carnicero y su madre ama de casa Resulta que Lela, siendo una adolescente Sufrió un golpe muy feo en la nariz compitiendo al handball Y la compañera que le había golpeado accidentalmente se asustó tanto Que condujo su coche a mucha velocidad para que fuera socorrida en el hospital Y aquella aventura le dejó una profunda huella a Lella, a quien le picó el gusanillo de la alta velocidad. Con 18 años se sacó el carnet de conducir y comenzó a ganarse la vida conduciendo un camión que transportaba carne. Así... Fue como comenzó a ahorrar para su primer coche, un Fiat que le costó 90.000 pesetas y sus primeras inscripciones en categorías inferiores. En 1972 comenzó corriendo para Lotus y más tarde para brahan en las fórmulas Monza y F3. Sus logros iban tan en aumento que ganó algunos campeonatos como el campeonato italiano de Fórmula Ford Y varios patrocinadores comenzaron a fijarse en aquella joven tan intrépida y valiente. Vivo una tremenda tensión durante las horas que preceden a la salida, pero una vez en el coche me olvido de todo. Solo existen para mí el coche y la pista. El 19 de julio de 1974 se puso al volante de un Bradhan BT42 Ford Cosworth. Lo hizo para competir en igualdad de condiciones que los pilotos hombres en el Gran Premio Británico, pero el resultado le impidió calificarse para el día siguiente. Después compitió en el Gran Premio de Alemania, donde, ¡ay, si le fue bien! Quedó séptima y estuvo a punto de lograr su primer reconocimiento, porque resulta que los únicos que tenían algún premio eran los seis primeros pilotos que llegaban a Meta. Mi concentración es absoluta, solo pienso en una cosa Cómo adelantar al adversario que llevo delante ¿Y sabéis cuándo llegó su momento de gloria? Pues fue en España El 27 de abril de 1975 Lela Lombardi competía en el Gran Premio de España Celebrado en el polémico circuito urbano de Montjuit, En Barcelona El trazado urbano estaba situado en la montaña donde también se encontraba el Estadio Montjuic, el posterior Estadio Olímpico. El circuito había recibido muchas críticas por obsoleto y peligroso, pero, para colmo, los pilotos enteraron que las normas de seguridad tenían deficiencias y decidieron no participar. Las escuderías y los patrocinadores presionaron a sus pilotos para que sí, para que compitieran, cosa que finalmente hicieron todos menos el campeón del mundo Emerson Fittipaldi quien decidió finalmente realizar solo una vuelta para que no le penalizaran con multas y después se retiró de la carrera la peligrosidad del trazado y la velocidad de los Fórmula 1 eran una especie de bomba de relojería tantos así que muchos pilotos sufrieron accidentes con sus monoplazas El peor parado fue el alemán Rolf Stolmelen, quien perdió un alerón de su coche cuando iba a 250 km por hora. Lo hizo con tan mala fortuna, con tan mala suerte, que el alerón cayó volando sobre el público provocando cinco muertes. La de un fotógrafo, la de tres espectadores y la de un bombero. No voglio volare solo La situación se volvió tan caótica y los responsables del Gran Premio pues, decidieron acortar la carrera porque decían que había que respetar la posición que tenían los autos de competición en esos momentos pero que desde luego había que pararla. Así, de esa forma, cuando se paralizó, solo quedaban ocho monoplazas de competición Uno de ellos, el March, que conducía a la intrépida Lela Lombardi, y ella estaba en sexta posición. Lombardi recibió tan solo medio punto en vez de uno porque, al igual que sus compañeros varones, la organización impidió que siguieran corriendo por miedo a más muertes y accidentes. Y claro, como la carrera no se había completado, decidieron que en vez de dar un punto, darían solo medio punto a todos los participantes supervivientes. El monoplaza de Lombardi tenía el número 208. Eso no significa, claro, que hubiese 208 monoplazas o 208 pilotos compitiendo, sino que El curioso número correspondía al patrocinador, una emisora de radio de Luxemburgo cuyo dial en las ondas era el 208 FM. Pero no todo el mundo estaba a favor de que Lombardi pudiera competir. Por ejemplo, Bernie Clestoni, uno de los dirigentes de la Fórmula 1, lo denostaba. No conozco a ninguna mujer físicamente capaz de pilotar un coche de Fórmula 1 de manera rápida. Y no deberían tomarse en serio. Al igual que Clestone, piensan muchas escuderías, pilotos y patrocinadores. Prueba de ello es la F1, la Fórmula 1 femenina, de la que hemos hablado al principio. Sin embargo, Lana Lombardi, pese a no contar con el apoyo de una escudería de primera línea, pudo demostrar que ella sí estaba físicamente Muy preparada para competir Es cierto que en un principio me consideraban un mirlo blanco ¿Qué pretende esta? Se preguntaban Ahora en cambio me siento como uno de ellos No existe diferencia Así fue como Lela Pues bueno, ella estuvo compitiendo Y con el tiempo se retiró de los circuitos Se volcó en un ilusionante proyecto También relacionado con los automóviles Que se llamaba El Campeonato del Mundo de Resistencia Y quiero terminar con la española María de Villota, una guerrera que estuvo peleando por hacerse un hueco en el mundo del automóvil. Mundo que conocía muy bien por su padre, el también piloto de Fórmula 1, Emilio de Villota. Yeah. María había conseguido ser muy respetada en el mundillo y aunque no competía en los grandes premios de Fórmula 1, sí había logrado en 2012 un buen puesto en el equipo Maruxia de Fórmula 1, actual Manor F1 Team, para probar los prototipos. El 3 de julio de 2012 ocurrió una terrible tragedia. Así lo contaban los compañeros de Andena Tres Noticias. El accidente que marcó un antes y un después en la vida de María de Villota se produjo el 3 de julio de 2012 en este aeródromo británico de Dushford. Era la primera vez que se subía al Fórmula 1 de la escudería de Marusia para hacer una prueba de aerodinámica. Su primer ensayo de automovilismo fuera de un circuito de competición acabó mal. Después de realizar la primera aceleración de puesta a punto en la recta de despegue, el coche se empotraba contra la parte trasera de un camión. Un camión con una maldita rampa desplegada tuvo la culpa de que María se empotrará. Además de los daños neurológicos y las cicatrices, María también perdió un ojo. Así lo contaba ella. Uno de los cirujanos que me había operado y con mi familia alrededor me dijo María, te hemos salvado la vida pero tenemos que decirte que, que has perdido el ojo. En ese momento, yo miré al doctor y le dije, ¿usted es cirujano? Y me dijo que sí. Y le dije, ¿y usted opera con dos manos? ¿Necesita dos manos para operar? Y él me dijo, sí, sí. Y yo le dije, pues yo soy piloto de Fórmula 1 y yo necesito dos ojos. Y al pobre le dije, lo de ese ojo era mi decisión, como si el pobre a lo mejor hubiera tenido alguna opción, ¿no?, de... De, de poder hacer algo y te das cuenta que, que ves más que antes porque yo antes solo veía la Fórmula 1 yo antes solo me veía encima de un coche compitiendo y, y no veía lo que era realmente importante en la vida ¿no? la claridad de decir Joder, estoy viva como acabamos de escuchar María de Villeta, pues hizo un esfuerzo sobre humano para recuperarse y escribió un libro titulado La vida es un regalo que le ayudó a transmitir a miles de personas su fuerza y sus ganas de vivir. Pero el destino de nuevo le dio un varapalo cuando en plena promoción de su libro fallecía el 10 de octubre de 2013 a consecuencia de un coágulo causado por las secuelas del accidente. María se había convertido... En todo un ejemplo de vitalidad. Estaba en Sevilla para impartir una conferencia. A las siete y media de esta mañana la han encontrado sin vida en la habitación de su hotel. Leva Braña, todo apunta a una muerte natural. Sí, estamos a la espera de conocer los detalles de la autopsia, pero el forense ya ha confirmado que se trata de una muerte natural. Además, la policía también adelanta que podría deberse a una secuela del grave accidente que sufrió en el año 2012. Su familia estuvo peleando durante 4 años para saber la verdad de lo ocurrido a María. Y en octubre de 2017 llegaron a un acuerdo con Manor Fórmula 1 para cerrar judicialmente el caso y que María y sobre todo sus familiares descansaran por fin pese al dolor de la pérdida. En su recuerdo, todos los años se realizan multitud de actividades. Los audios que habéis escuchado pertenecen a SportsU.es, Antena Tres Noticias, a France 24 Horas en Español y también a mis compañeros Ana Rodríguez, Óscar Aguilera y Óscar Plaza que lo han hecho estupendamente colaborando en Mujeres con Historia. Y recordar a Tatiana Calderón, la primera latinoamericana de vehículos de prueba de Fórmula 1, que no pudo por menos que recordar a María Villota y sentir lo que sentía ella cuando se subía a Monoplaza en sus primeras pruebas con los prototipos de Alfa Romeo para Fórmula 1 costado mucho trabajo desde que tenía nueve años que sueño con, con estar en la Fórmula 1 y, y hoy de mano de Escudir y Telmex claro y de mi familia pues logramos ese esa gran ese sueño que tenía pues desde que era chiquita veremos si por fin Tatiana consigue ese sueño y pasa de probar prototipos a competir como Lombardi en los grandes premios como hicieron también Filippi, así que pues nada A ver, mucho ánimo, Tatiana. Ojalá que pueda ser yo la siguiente representante en, en llegar a Fórmula 1 y eh, demostrar a más de uno que cree que no se puede, que están en, en lo, que no están en lo correcto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo ya está dominado por la inteligencia artificial y más que lo va a estar. Javier García Blanco, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que es verdad, el mundo ya es de la inteligencia artificial, pero es que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Pues sí, la verdad es que lo tenemos en todos los lados y lo usamos eh, cotidianamente y muchas veces sin darnos cuenta, como con los teléfonos móviles, por ejemplo. Ha publicado en la revista Año Cero. Este mes es un reportaje de lo que van a ser los, las principales aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Cuáles, creen que, ¿Cuáles crees que pueden ser esas aplicaciones? Bueno, pues hay algunas que están ya casi ahí, ahí que son prácticamente una realidad, como pueden ser eh, la conducción autónoma, esos vehículos eh, que se conducen solos. Todos hemos oído hablar de los vehículos de Tesla, por ejemplo, que son capaces de circular ...en ciertas circunstancias eh, por sí mismos de, de manera autónoma... ...aunque por ahora pues eh, debido a la legislación de los distintos países... ...esté bastante eh, controlado, limitado pero bueno, son bastante eficientes y ya han recorrido millones de kilómetros en total, eh, no solo en pruebas sino eh, en el día a día, ¿no? Y bueno, uno son los ejemplos que que vamos a tener en apenas unos años, casi con total seguridad, no solo en los vehículos particulares, sino por ejemplo en el transporte de carreteras, en camiones, etcétera Y eso eh, pues va a, a trastocar o va a cambiar mucho el panorama, como podemos imaginar, en, en, en la cuestión de los desplazamientos, de los viajes, eh, etcétera Pero también... Eh, eh, tú, la... tú, tú señalas de hace en este reportaje eh, muchos eh, tienen que ver con la conducción pero también otros eh, tienen que ver eh, con el día a día, con nuestra vivienda con muchas cosas eh, que forman parte de lo cotidiano Sí eh, pues el, como decía antes, los teléfonos móviles por ejemplo, sí. de desbloquear un terminal que si utilizamos la cámara pues está Eh, enseñado entre comillas eh, por inteligencia artificial después de haber eh, alimentado esos sistemas con millones y millones de imágenes para aprender y bueno pues incluso en cuestiones como la medicina eh, hay un montón de estudios eh, en marcha eh, y terapias que se basan en inteligencia artificial que los científicos pues han eh, enseñado a estos sistemas a estos algoritmos eh, a base de introducirles datos para detectar pues eh, enfermedades concretas e eh, incluso para anticipar ...qué personas tienen mayor riesgo de fallecer en caso de, de problemas cardíacos... ...simplemente examinando electrocardiogramas, etcétera... ...y otro de los casos que está ahí eh, ya activo es el de las cámaras de, de vigilancia... Eh, tanto de reconocimiento facial como de anticipación de, de crímenes, porque hay algunos sistemas que, eh, por ejemplo, en Orlando hay uno en funcionamiento en el que las cámaras, eh, a través de las imágenes, son capaces de anticipar si alguien va a cometer un crimen, examinando los tipos de movimientos que, que realiza una persona. Javier García Blanco, en la revista Año Cero se encuentra ese reportaje sobre las principales aplicaciones en el futuro, un futuro que ya está aquí, de la inteligencia artificial. Javier, muchas gracias. A vosotros, un abrazo.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 y <risa> sí, ¿sí? Sí. Que, claro, que, los datos que, que está por Tarragona, está por, eso, bueno, ¿no? más o menos. Pues que, que, tienen, que, a, que tienen cuántos a, hijos, dos o tres. eso ya no lo sé. Pero bueno, no, no me veo yo el salvamemes. <risa> bueno, ellos llevan el, llevan, sal, el llevan el salvamemes desde dice. 2013 eh colaborando con, con Worldwide Fund, la WWF, la famosa eh histórica organización ¿La eh, de la de la de la naturaleza.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 de ser eh, políticamente correcto, pero eh, recomendamos eh, mucho en estos días en eh, visitar la página eh maldito maldita.es los eh, bulos que sí, hay muchos, hay muchos bulos sobre este tema sobre, sobre eh, los incendios en Australia eh, Hay muchas informaciones que no son eh, exactas y en eh, maldito bulo eh, bueno, en maldita.es está toda la, toda la información y todos los bulos que se están contando eh, porque ya es una tragedia brutal. La de Australia, para encima como estar para, fabricando eh, exacto, estar noticias fabricando. falsas claro, claro. y mentiras sí, sí, al sí. respecto. Las imágenes a son terribles en los las, pobres animalitos. Claro, pero, pero eh, las imágenes precisamente, maldita punto es. Bueno.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 digamos, se esfuercen un poco más en eh, hallar medidas o salidas a, en, es, en los próximos diez años a todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Y este premio no pretende ser una meta...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 Que no ha hecho mucho por no, bueno, la ecología y la naturaleza, pero bueno. Es, es, también bien. ayuda a maquillar claro. sí, también sí, un sí. poco y a estar en los papeles también. A, Evidentemente. A Cuida mucho no, las bien. flores, el, sí, el sí, príncipe Charles. Sí, las suyas. Las, las, las, las de su jardín. Las mima, les pone no, música. Le ese, bueno. Pero bueno, es un... Pero, pero un lo decir que es algo positivo en este Mare Magnum. hace junto Negativo que está. Bueno, <risa> te <lo he> visto, <risa> del Fronteras del futuro con Javier Sabiano Javier, bueno, muchas gracias a vosotros. Chao. Y aquí... Correo electrónico de La Rosa de los Vientos rosa.vientos arroba onda cero punto El programa dentro de muy poquito ya está el de ayer y dentro de muy poquito el día de hoy en la página web en onda 0 es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos onda 0 .es. Como estamos en el horario habitual ya me resulta extraño o llevamos dos domingos estando hasta más tarde digo uy que prontito hemos terminado hoy Solo a las 4 ¿Claro? Claro, claro. Bueno, pues la Rosa de los Ventos vuelve el próximo sábado a la una de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos. Besitos.